Volvimos desde el móvil y como cada año, como cada 2 de noviembre, estamos en la necrópolis de Maldonado con Ariel Clavijo, encargado del lugar, a quien agradecemos el tiempo. Ariel, creo que ya son varios años que, que hacemos este móvil cada 2 de noviembre y, y yo te decía fuera del aire, me parece que está más tranquilo que, que otras fechas, más allá del frío, del viento que, que hay a esta hora. Eh, gracias por el tiempo y cómo es la dinámica del día de hoy. Buenos días para todos. Buenos días. Bueno... El, el tema es que eh, el 2 de noviembre hoy cae jueves entonces la gente ya empezó a venir el primero va a venir hoy eh, tal vez mañana con el tema del estado del tiempo no, no venga gente pero sábado y domingo eh, lo más probable es que venga la misma cantidad de gente que está viniendo ahora o más este, eso se debe a que el 2 cayó jueves y si la gente se reparte Eh, si hubiera sido un, sábado, un domingo, eh, hubiera sido distinto. Igual viene mucha gente a diario al cementerio. Hoy se incrementó al día de ayer tal vez un 30% más. El horario que está previsto, que, que aumenta un poquito en, el, en, el, en lo que es normalmente, ¿cuál es? ¿Hasta qué hora van a estar? Hoy vamos a estar de... Bueno, ya arrancamos de 8 a 18. Eh, ese es el horario oficial, pero... Es obvio que si la gente sigue entrando y son es más tarde, eh, va a estar abierto hasta que la gente se retire. Tenemos guardia seguridad, el guardia se, se encarga de, de ver que no quede nadie en el cementerio y después se cerrará. No, no es un, un horario este fijo. Ponemos por el funcionariado que, que tiene un límite de horas para trabajar. Y bueno, Es por eso nada más. ¿Y con, con qué personal vas a estar trabajando hoy? Y hoy es, somos unas 10 personas que estamos, eh, no todos van a estar todo el horario, eh, por distintas razones, pero arrancamos a las 6 de la mañana algunos, haciendo tareas para esperar a la gente, y, y bueno, a las 18 se retiran, este, y después queda el guardia. Un tema que, que manejamos año a año es el tema de si la gente puede llegar a venir con flores naturales o, o artificiales. Ahora en la recorrida que hacíamos, notoriamente ahí, eh, creo que contabilizamos tres, tres puestos, cuatro tal vez, de, de flores naturales, pero sí muchas de artificiales aquí en el ingreso al cementerio. Eh, ¿Cuál es la disposición respecto a ese tema? Bueno, la disposición, este, la Intendencia trata de que eh, no se coloquen flores naturales Eh, en agua, por el tema del mosquito del dengue, de y ta. Eh, pero la gente igual las trae, nosotros no le decimos nada, pero le pedimos que pongan en arena, que es lo que tenemos, todo el mundo pone en arena, eh, el agua la usan para lavar los panteones, los nichos, este, y nada más que eso. Eh, Ariel, ¿cómo es justamente el mantenimiento del nicho? ¿Cada familia se ocupa del mantenimiento del nicho? ¿Lo hacen ustedes? Bueno, en los nichos particulares de las personas, este, eh, en general lo limpian las, las familias. Nosotros igual de todas formas siempre estamos limpiando eh, y haciendo retoques, reparaciones, este, y si las familias de repente no pueden y no necesitan que nosotros lo, le hagamos algún arreglo, se lo hacemos. Este, y después tenemos los, los nichos municipales Y la pintura en general que vamos dando retoques donde podemos, este, con el personal que tenemos, este, tratando de dejar en condiciones el cementerio siempre. Corte pasto, eh, constante. En esta época ahora que se viene, eh, cortamos cada 15 días, cada 10 días. Bien. El, eh, generalmente, la, la, la hora que estamos llegando siempre aquí a la necrópolis, 10 horas, se está realizando la misa. ¿Es la única misa del día en la jornada de hoy? Sí, Sí, la única misa a las 10 y no está dispuesta a otra. Digo, igual de eso, lo maneja generalmente eh, el Obispado. Digo, nosotros estamos dispuestos a que hagan varias misas, igual no hay problema. Sí. Eh, Jorge, Ariel, te escucha. Ariel, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, Ariel. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viene el avance de la ampliación del cementerio? Bueno, te diré que la ampliación eh, ya está terminada. Sí. Este en la parte de iglesia, uh -huh. este, sigue cerrado, eh, pienso que el tema de que esté cerrado es un tema de acomodar y llamado a las personas para, para que se hagan cargo de, de la gente que estuvo anotada uh -huh. para recibir sus nuevos nichos, también van a quedar nichos municipales, urnarios van a quedar también para el municipio. Este, Y hasta ahora no, no tengo más información de, de cuándo sería la apertura de esa de esa parte. ¿De qué este, cantidad, de, qué cantidad de, de, de lugares estamos hablando? Se, aproximadamente mil nichos ¿Mil? nuevos. ¿Mm? Mil y quinientos y algo de urnarios. ¿Mm? Este, y bueno, eso es lo que lo que lo que está hecho. De ahí hay que desglosar después, que eso se, le, se encarga del municipio, eh, la parte de oficina de Necrópolis, uh -huh. de cuántos quedaron para la venta a las personas y cuántos quedan para la intendencia, digamos así, este, para, para que las personas que no tienen particular pueden alquilar. Claro, y ya y estamos hablando de que está pronta la construcción y también todo lo que tiene que ver con senderos, parquización, todo, o todavía... ¿Hay algún tipo de tarea que esté pendiente en ese sentido? No, por lo, lo que está a la vista, es lo que yo tengo entendido, y lo visito a diario porque uh -huh. entro ahí y tengo la llave, este estaría, eh, no, sé, no sé qué le faltaría, pero la parte de los nichos, los urnarios está pronto, los senderos están pronto, uh -huh. eh, eh, la iluminación está pronta, este este está casi un que digo yo que estaría pronto. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de la tarea de ustedes, de cantidad de personal, de turnos, de mantenimiento, de limpieza? ¿Cómo, cómo, cómo prevén el futuro en ese sentido? No. Se les eh, ha dicho algo. Es importante la, es importante la ampliación, este, va a depender de algún personal más, supongo, uh -huh. para, para, atender esa zona, este, tener alguna presencia. También eh, se están por agregar cámaras de seguridad, que es muy importante. Bien. Este, está, eso está en. Está ahí eh, casi, casi en, en llevarse a cabo. Este, y, y al ampliar facilita en tener más nichos para, para sepultar. Lamentablemente se ha quedado chico el cementerio. este Mucha gente en Maldonado y bueno, este, beneficio para la sociedad acá de Maldonado. Claro. ¿Hay, ¿Hay actos de, por ejemplo, vandanismo nocturno o algo por el estilo? ¿Han tenido que enfrentar ese tipo de situaciones? Ahora, en este momento, está bastante tranquilo. Tuvimos hace un, un año, un año y poco, este, una seguidilla de robo de placas y eso, pero como que ahora este, está funcionando bien este, la seguridad. Este. Igual, de todas formas, es muy difícil, porque el cemeterio... Este, como yo le explicaba a Karina este, nosotros como no podemos revisar bolsos y esas cosas este, uh -huh. de tanta gente que entra los recovecos que tiene el cementerio y el horario y no siempre estamos todos en todos los lugares este, no, no podemos saber qué es lo que sucede a veces ¿viste? la gente nos reclama y a veces no sabemos responderle qué pasó con su placa con su florero, flores ¿viste? ¿y el cementerio este que actualmente está habilitado. ¿Tiene cámaras de seguridad? No, no. Eh, están tratando de, de poner, o sea, que está la licitación, me parece, mm. para acá y para la parte nueva. Ah, bien, juntos. bien, bien. Sí, sí. Gracias por esta sí, charla. Sí. Saludos para ustedes allí, quienes trabajan todo el año. Bueno, muy amable. Hasta luego. Que pasemos Hasta bien. luego. Les reiteramos, Jorge, que hoy se mantiene abierto hasta la hora 18, pero bueno, si hay gente, no es que cierran es, es, puntualmente. Se va a mantener abierto un rato más. Bárbaro. Vuelvo contigo. Ahora sí cerramos. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Cambia hoy mismo tu suerte. Apuesta en la Agencia 1 y en todas sus redes de subagentes. Más de 70 años dando suerte en Punta Dr.